Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas feuchas, tardes. Buenas tardes. Aquí estamos todas hoy en la 97 y Ratia, punto cero. Las feuchas. Las únicas Las mejores, auténticas En carnavales, además Todas disfrazadas bueno. De sufragistas Lo mínimo ¿Te disfrazaste? Eh, vamos, mañana ah, A disfrazarnos, verdad, mañana o sea, es. mañana es, sí, el es el El, el Bueno, ya que estáis el hablando, concurso. podéis empezar con la agenda y hablamos de carnavales Exactamente, ¿qué tienes que decir, cariño? Nada, pues, sí, sí. Eh, mañana es la bajada del de, desfile de carnaval Exactamente, a partir de las 5 en la Plaza Circular Eso es. O sea que a vernos todas las comparsas estaremos eh, disfrazadas Y desde luego las de Mamiki vamos de... de, de ¿Sufragistas? ¿de, de sufragistas, exactamente Pues nada, yo ya tengo mi banda... Tengo mi falda tengo mi, eh, mi paraguas tengo mi sombrero lo tengo todo tengo una unas cosas que se ponían redondas que, que siempre dicen cómo se llaman eh, tienen un nombre característico pero no no no me acuerdo sí, de roseta una, exactamente y, sí, de esto, una especie sí. de rosetas que llevaban que sí. son una especie como de no sé qué algo que, que, que, que, que se ponía sería? para dar valor y esas cosas bueno pues allí ahí estaremos o sea y, que pues, estáis todas invitados cuál es El, el traje típico de la sufragista supongo que de igual de la época ¿no? Faldas claro largas, negras, oscuras no, iban no. muy de blanco hay muchas fotos blanco. había había de, pero pero no sé si es que lo hacían las fotos en verano o que yo no tengo pero muy, todas casi todas de blanco así en plan en plan muy solemne y muy y muy esto lo que sí llevaban era lo que nosotros ahora llamamos chinos que es lo que vamos a llevar que es donde se ponían los lemas y las cosas estas y se ponían así como si llevases con un palo a Y el, y el cartel el cartel o sea un palo pero en alto el, el cartel bueno que aquí ahora se llama chinos y eso también vamos a llevar en, en el desfile y bueno eh, va a estar espero que alegre porque la verdad es que eh, mañana no creo que va, va a llover como el año pasado que fue terrible va a llover a mares ¿en serio? totalmente ¿Te lo dices en serio? Totalmente Ay, madre mía, bueno pues Bueno, las otra también salían lloviendo Totalmente, llevábamos <risa> el paraguas Es, es parte de claro. nuestra de nuestra característica Pero creía que iba a hacer eh, Como hoy Ah, pues a mí me habían dicho que sol Bueno, da igual Lleva o, o, o, o haga sol eh, Todas a la calle y todas Porque la calle es nuestra y más en carnavales Ahora, precisamente, a partir de las 21 horas, es, que son ya las 10, eh, no, las 10 serían las 22, ¿no? O sí, sea, a las 9, a las 20, nueve, a a las 21, a, a las nueve. sí, o sea, justo nada más terminar este programa, eh, en la Plaza de Santiago están las coplillas de carnaval, o sea, que todas a, a, a bailar y a pasarlo bien en las coplillas carnavaleras a ver mañana mañana va a empezar todo a partir de las 11 del mediodía o sea que ya desde por la mañana hasta las 12 de la noche va a haber eh, cosas cosas actividades eh, eh, sitios para ver oír eh, danzar estar todo el rato de un sitio a otro los lugares que van a van a ser claves es el mercado del ensanche san Vicente, alvia la plaza circular Y Gran Vía. Por cierto, yo a partir de las 12 del mediodía voy a estar en la parte gastronómica, o sea que si queréis pasaros a comer algo o a beber algo, allí os estaré, allí os espera Bueno, ya veo que tengo una gran aceptación con lo que digo. ahí estaremos. Eso espero, que estéis juez, que vengáis a, a visitarme. Si es para comer, vamos. Exactamente. Bueno, decir que el concurso empieza a las 6 de la tarde en la Plaza Circular y que espero que esté muy animado. Va a haber eh, un jurado que va a ser de incógnito y otro jurado que va a estar así en, la, en exposición, donde tienen que, que ir. Eh va a haber, eh, bueno, desde luego va a haber espectáculos eh, familiares, va a haber animación de la calle, va a haber eh, menú de carnavales, va a haber conciertos, eh, es que no, no puedo decir porque hay tantas cantidad de cosas y eh, se termina bueno, se termina a ver a qué hora se termina pues sí, en, en la plaza nueva a las, a las 10 de la noche con eh, Vulcano Show Es decir, que debe ser un grupo, un grupo, un grupo. Uh -huh. El domingo, el domingo ya la cosa está un poco más cerrada. El domingo entre la Plaza Nueva y la Plaza de la Riaga va van a haber todos los espectáculos. Ah, por cierto, acordarse en la Plaza Nueva a las 2 de la tarde va a ser el reparto del concurso de alubias, porque desde luego a las 9 de la mañana empieza eh, la inscripción del concurso de alubias. ¿Vosotras os gusta hacer alubias? sobre todo comerrla pero sí sí sí, sí. Bueno, son pues... fáciles de hacer otra cosa es hacerlas buenísimas pero teniendo una buena materia prima pues eh, no son difíciles de hacer vale, vale. pues uh, pues inscríbete comocha y ¿Vais a venir vosotras? No, no. Entonces no, pero no bueno, Entonces pero como pero... feucha sí, no, Y no. luego no iríamos gracia. a comer un poquito contigo no ¿Cuándo? ¿Es el domingo, el domingo, no. el domingo de carnaval Imposible Vale, bueno, yo sí pasaría ¿eh? Entonces el, el, el lunes ya todo también se reduce todavía más Entre la Plaza Nueva y la Plaza Nueva Va a haber talleres infantiles y va a haber banda de música Y luego, lo que es importante es el martes. El martes ya está bien, la quema de, de la sardina. Eso va a ser a las 8 de la tarde en la Plaza de la riaga A asistir. Todas y todos. Vale. vale bueno. Pues, mmm, ahí, muy bien. ¿Tienes más cosas? Hombre, agenda? agenda siempre hay algo. Yo desde luego, este esta semana pasada estuve en el cine italiano... La verdad es que llegó muchísima gente en la BBK, estaba llena, la sala de la Gran Vía, ¿no? Sí. sí. Y, y nada era gratuito y sí. se veía estupendamente y la verdad es que el cine se, se saborea mucho más en grupo, en salas que Grandes. sola en casa sí, claro. y esto. O sea, tiene tiene otro otro sabor, otra otra forma de estar para verlo. Bueno, estuve viendo a Leopardi en italiano, muy bonito, alguna gente, un poco largo, eran casi dos horas y 25 minutos, o sea que la cosa fue fue un poco larga, pero a mí me gustó la, la, la imagen, la belleza, eh, la, la parsimonia de, de la película. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues que está Bilboarte, que tiene casi todos los días eh, cine gratis, eh, no sé qué más deciros. Ah, ¿sabéis que hoy está la Angela Davis? ¿Y que va a estar... ¿Conocéis a la Angela Davis? Sí, no, es una americana Es una americana de las eh, Black Panthers Sí de las Panteras Negras sí, sí. y que, bueno, pues una mujer activista 100% mañana, ¿no? si en Videbarrieta mañana, sí. y mañana va a estar en el Anchoquia y en diferentes lugares y el domingo creo que va a estar en el Cuguen ¿Y qué va a hacer? ¿Dando una charla? Dando charlas y de, a, estando con la gente y supongo que interesándose con, por Euskadi, pero bueno que la han traído y está y está por aquí, a mí me ha ilusionado porque es una activista pues de los años 70, o sea que fijaros desde desde qué momentos está esta mujer yo me imagino que ya será mayor y bueno pues si la vemos por la calle porque desde luego en esos sitios me imagino que estará ya todo lleno <risa> Dar, darle mi saludo a la angela davis a la cual me, me, bueno yo la he leído y en ese sentido pues es una mujer luchadora con, con radical con aspectos de clase y de y de feminismo y, y muy y muy puesta y que siempre ha estado en esa lucha, es decir, que no ha dejado que ha seguido hacia adelante bueno, tenemos una víctima que esperemos que se ponga un poco nerviosilla porque ella de, de natural suele ser bastante tranquila pero eso ya saben que con nosotras no funciona, entonces nada, ¿qué nos vas a poner de música, querida? pues mira, vamos a poner vamos a improvisar un poco porque las que teníamos preparadas Nos han fallado, pero no es porque vayan a venir, iban a venir aquí de forma directa, pero bueno, en ordenador nos ha fallado Entonces vamos a, empe a empezar con Sade, que como todos recordaréis eh, una, Bueno, una Sade, Sade es muy eh, conocida Sí, claro. y triunfó en Inglaterra, aunque ella debe ser de padres eh, o de madre nigeriana o algo así Sí, del padre nigeriano y madre británica Exactamente Y pues vamos a escucharla. Hace tiempo que no se la escucha, pero que bueno, que nosotras siempre retomamos lo, lo antiguo, como pues los carnavales. La vamos a recordar. A recordar. what this is Buenas. Bueno, pues estamos aquí está en la nuestra 97. Exactamente, seguimos en la 97. Y somos las Cebuchas, seguimos siendo, claro. Pues aquí estamos con nuestra víctima de hoy que está pues vamos, francamente nerviosa porque ella es de un natural reposado, pero mm, ha visto de pronto el micrófono y ha dicho, "Ay, que me voy." Por supuesto, eh, poner por supuesto le hemos abierto la puerta Y por supuesto eh, Vamos Todo Porque por supuesto quedado... <ríe> por, todo por supuesto Antes 17 amenazas Entonces ella se llama Belén eh, Solé Mauri Y eh, es historiadora Es catalana Uh -huh. Se ha presentado también por... se estaba aún... Eh, ¿qué eres? ¿diputada? O? No, soy si concejala. No sé. Ah, concejala. No, no soy concejala, no. Te es, presentaste, es, es, ¿verdad? Estuve en Esquerbatúa, fui militante de Esquerbatúa unos años... Y en una de las elecciones municipales Sí me presenté Bueno, luego le preguntaremos Sí, sobre ahora... todo siento catalana cómo se presenta Uy, hija mía no, no, Porque nosotras somos eh. muy democráticas Porque eh, por alguna de mis brazos no Donde se le pone las narices Bueno, muy... pero ella es de sextao ¿eh? <risa> ah. No, yo Uy, llevo no, muchos no, no años es estado, es en sextao no, no, no soy de sextao Pero es, pero, pero si llevo no, pues, ya es. 22 años en sextao O sea que yo creo que ya una patita en sextao Te dejan, ¿no? Sí, sí. Te dejan poner Muy bien Bueno, ella ha estudiado muchísimas cosas en su larga vida y una de ellas ha sido sobre la religiosidad popular y el nacional catolicismo. ¿Cómo se te ocurrió estudiar eso? Porque a mí no me parece así como de primeras muy muy tirarse al río. Bueno, hay muchas maneras de tirarse al río. Por eso, cuéntanos la tuya. <risa> a ver. Bueno, pues nada, yo como dices, soy catalana, soy de Lleida. Y bueno pues de formación digamos por decir algo soy historiadora o sea que en, en mis años jóvenes pues hice la carrera de historia y al final el último año pues hice una tesina que llamaban una tesis de licenciatura sobre fiestas populares yo andaba ahí entre historia contemporánea antropología me interesaba un poco todo pues todo ese tema del cambio cultural de bueno pues Eh, el siglo XX, especialmente los, desde el siglo 19 20 me parecía muy interesante pues, todo el choque de ideologías que se, bueno, pues, que se daba. ¿no? Y la tesina fue sobre fiestas populares y luego el paso siguiente fue hacer una tesis doctoral porque bueno, pues tuve una beca de, de investigación del ministerio de cuatro años y ahí estuve con, con mi tesis doctoral eh, sobre religiosidad popular. Eh, porque bueno pues por cuatro años te pasaste eh, pensando sobre ello eh, bueno eh, haciendo, la, haciendo la investigación y redactando la tesis fueron cinco años cinco en total eh, a través de bueno pues la primera aproximación a la cultura popular pues pues ya me, pues, me, me surgió el interés también pues por profundizar en ello y Y bueno, pues de las fiestas populares, que la mayoría son de origen religioso Ah, sí, eso te iba a preguntar, sí. pero más tarde, eh, te uh -huh. iba a preguntar un poco el tema de las fiestas y de cómo... Pues pasé al análisis un poco ya más en conjunto de la religiosidad uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque la religión en aquellos años, el discurso religioso es muy monolítico eh, Ya centrándome en el franquismo y sobre todo centrándome pues en la primera etapa también, ¿no?, del franquismo, los primeros 20 años. Pero la vivencia que la gente corriente y sobre todo la gente de clases trabajadoras tenía del nacionalcatolicismo, pues no cuadraba siempre con la versión oficial. Es decir, eh, una cosa es lo que le decía la Iglesia, lo que decían los obispos, y en el caso de Lleida además era, pues, un poco paradigmático, ¿no?, porque el obispo que estuvimos durante 20 años, del 47 al 67, era el clásico obispo franquista eh, convencido de que Franco era un salvador y de que todo el mundo tenía que estar agradecidísimo al régimen, entonces bueno pues tenía ese discurso muy muy presente siempre en todas sus cartas pastorales, en todos sus, sus mensajes a, a la diócesis. Y bueno, este señor se llamaba Aurelio, Aurelio del Pino Era de, de un pueblo de Segovia Entonces también lo con lo que implica Pues de eh, desprecio absoluto por la cultura catalana Por la lengua Bueno, uh -huh, en, uh -huh. en, en el contexto del momento Pues casaba a la perfección ¿no? Con lo que era un obispo franquista Y claro, pues eh, no había ningún tipo de contestación Obviamente Pero la gente... ¿Cómo lo vivía? Y esa era un poco la pregunta que yo me hacía. Y bueno, pues para ver un poco cómo era esa vivencia popular, hice entrevistas, sobre todo es una tesis basada en fuentes orales, ahí empecé mm. pues, a trabajar con fuentes orales. Hice muchas entrevistas a gente de diversas generaciones, un poco de diversos ámbitos, ámbitos eclesiales, ámbitos también fuera de la iglesia, de partidos diversos y tal... Y, y bueno, pues un poco ese era el, el núcleo ¿no? de la investigación Oye Belén, ¿cómo, qué, ¿qué era? O sea, a, a, eh, desde el punto de vista estricto ¿Qué era el nacional catolicismo de la grande ah, esfera? ¿eh? Pues así, así queremos sí. nosotros Preguntas concretas <ríe> Bueno, pues el nacional catolicismo era mmm, el, A ver, ¿cómo te diría? Eh, la ideología en la que se, se encontraba a la perfección la dictadura mm, uh -huh. con la Iglesia Católica. Uh -huh. O sea, era la cobertura ideológica que la Iglesia Católica le dio al régimen, al régimen. de Franco. Uh -huh. eh, claro, el nacional catolicismo tuvo su época esplen de esplendor, digamos, eh, pues yo creo que básicamente durante el primer franquismo, hasta la etapa del desarrollismo si tendría algo, ¿no? ¿no? No, yo diría que ya en los 60 empieza, digamos, ¿Sí? a tener ciertas fisuras. Eh, ¿por qué? No porque la jerarquía eclesiástica diera no, no. pasos a, adelante ni mucho menos, ¿no? Pero sí que desde el exterior la iglesia estaba cambiando. Es decir, en los años 60, bueno, en el 58 creo que eh, empieza el papado de Juan pa ahí, perdón, de Pablo, perdón, este de Juan 23 un papa además muy querido por la gente, y claro, lo pone patas arriba con el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, claro, lo que dicen los obispos de aquí y lo que empieza a sonar fuera de aquí, pues ya empieza a desafinar, o sea, mientras los obispos de aquí están diciendo... Que fuera de la iglesia no hay salvación, que todo el mundo tiene que ser bautizado si quiere salvar su alma y todos esos típicos mensajes de patria, de la contrarreforma. Así, ¿no? Dios patria y no sé cómo sí, decían Dios patria, ellos. Bueno, esto era el lema de los carlistas, Dios patria, rey, ¿no? Pero bueno, es que los obispos si fueran o no carlistas, todos estaban de acuerdo en esa en esas ideas eh, que no había salvación fuera de la Iglesia Católica y tal. Pero, sin embargo, fuera de aquí el Vaticano II estaba cuestionando todo eso ya. Uh -huh. Y aquí no parecía que se enteraran, ¿no? Entonces, por ese en ese sentido empieza ya a hacer aguas. Y luego también, y es muy importante, a partir ya de los últimos años 50 y ya durante los en los años 60 claramente, empieza a haber también una fuerte eh, disensión dentro de las bases católicas. laicas eh, sobre todo a través de los movimientos de acción católica sobre todo a partir de que la acción católica se especializa, por decirlo así, en diversos ámbitos la JOC eh, en el mundo obrero los, los, los estudiantes etcétera, entonces ya allí, aquello empieza a hervir, ¿no? Entonces, para el Ignacio del Catolicismo eso es un, es un gran revés, porque de alguna forma y para el régimen, claro, porque la contestación surge desde dentro. Entonces, bueno, pues ahí también hay... Eh, es una época muy interesante porque se encuentran muchas veces, pues, gente de diversas ideologías bajo el paraguas, pues, de la Iglesia. Las primeras reuniones que hacen Por ejemplo los que luego fundarán las comisiones obreras se reúnen en parroquias eh, en, en ese estado por ejemplo ya yendo al caso de ese estado el patronato que era pues digamos eh, una institución benéfica eh, pues para los hijos de los obreros y tal pues ya Covija también, pues reuniones de todo tipo eh, Anarquistas, comunistas, todo el mundo se pasea por allí De alguna forma también la Guardia Civil controla o intenta controlar todo ese movimiento Las homilías de los curas eh, muchas veces pues también provocan problemas En el sentido de que los mucho, a muchos se les multa por, sus, por por lo que dicen en las homilías Es decir, allí ya, eh, ya empieza ya... a ser... Estás hablando de Ya estoy hablando de los 70, ah, 60 70, 70 ¿eh? movida, sí, sí, llovero, sí, Pero sí. la Hop No, pero antes la sí. la Hop antes. La Hop eh, es antes, en ¿no? En los sí, 60 los 60, sí. Hay mucha sí, sí. mucha contestación, sí. Y la OA, que es de hecho la OAC son digamos los los adultos, ¿no? De la Hop. La gente ya adulta, porque la juventud, o sea, la Hop es juventud obrera, obrera católica, católica y luego ya cuando se pasaba ya a la edad adulta se estaba la posibilidad de, de, de ingresar en, en las filas de la OAAC, ¿no? la Hermandad Obrera de Egen católica. Y bueno eso también eh, todos esos movimientos mmm, ya, no, ya no entran en el esquema tan cerrado y tan, y tan cuadriculado del nacional catolicismo. Bueno yo me quiero seguir quedando todavía en la época dura del nacional catolicismo. Eh, eh. Sí. a ver, había eh, yo por lo menos de lo que he leído esa sensación, de la unión entre Franco o bueno pues sí, el nacional so bueno, socialismo era lo de los nazis, sí. pero bueno, se podía aplicar aquí también, con el catolicismo el sí, nacional cristianismo la dictadura, la dictadura. Con el, con entonces la ahí, ¿cuáles eran mm, los principios fundamentales? o sea Eh, el temor, yo sí que sé sí. un poco que era el crear temor entre la población, el decir no hay que salirse de aquí, la religión católica es la que vale va todo. Ajá. Pero bueno, a nivel eh, diario, por ejemplo, cuando ver, los curas, que se que eran franquistas, por supuesto, en aquella época, sobre todo al principio, ¿cuáles eran más o menos la, la, la doctrina que, bueno, la, que, o, o, que, que si... decían en sus parroquias? Bueno, la, la doctrina... Mmm... Básicamente eh, estaba enfocada a mantener la calma, eh, o sea, a mantener el orden, uh -huh. entonces, mm, claro, hay que pensar que los curas mismos eran una autoridad en esa época, o sea, en los años 40, pero bueno, y antes también, ¿eh? y en los 50, eh, el cura era una autoridad en el pueblo, Y además, como te tocara un cura un poco así... El médico, el cura y o sea, el, el alcalde. Sí, eh, era incuestionable. Uh -huh. Entonces, bueno, tenían por un lado eh, muy arraigado y digamos hay mucho hincapié durante esa época en todo el tema de la moral sexual, que es obsesivo, sobre todo pues para que, bueno, sobre todo dirigido a las mujeres, ¿eh? porque también ahí se mantiene, aunque no se diga, claro, nunca abiertamente, pero siempre se mantiene esa doble moral, ¿no? Mm. Una cosa son los hombres que, bueno, eh, que hacer lo que tienen sus esas. necesidades y se puede más o menos permitir algún des algún desliz, y otra cosa son las mujeres, ¿no? Y a las mujeres sí se las controlan muy de cerca entonces bueno pues todo el tema de la moral sexual está muy presente y luego pues todo el tema del conformismo ¿no? de eso dirigido más pues, a, a los obreros ¿no? a, la, a la clase trabajadora pues para que no se muevan para que estén agradecidos al, al régimen porque nos ha traído la paz porque nos ha traído eh, bueno, el bienestar no sé cómo lo mirarían pero, pero bueno, sí pero para ellos eh, era bueno justificar ¿no? Sobre todo porque era, eh, claro, mmm, había sido, digamos, el valedor de la iglesia, claro. Hay que pensar que, sobre todo, en las zonas donde había habido una fuerte influencia del anarquismo, mm -hmm. eh, la, realmente la iglesia fue estuvo sometida a un... vamos, que les dieron palos por todos los lados. Durante mm -hmm. ¿no? la guerra. Eh, sí. sí. Entonces, claro... Eh, en reconocimiento y en agradecimiento a Franco, que había sido pues el salvador de eh, pues la iglesia se echa en sus brazos y entonces, bueno, pues su interés es también que los obreros estén tranquilos, que no protesten que reconozcan el régimen como como algo bueno y que colaboren con el régimen ¿por qué? Bueno, la verdad pues, es que la fue... comunión fue tremenda Sí, eh. sí, fue tremenda, claro, también había un, un miedo claro, y eso también con perspectiva internacional pues un miedo feroz o sea un miedo atroz al comunismo porque bueno pues todo lo que venía de eh, de, de no la sea, dictadura estalinista muy... que también mm, se las trae cosa. pues claro era contra la propiedad contra la mm. familia contra el orden establecido claro era un vuelco completo no entonces la gente que tenía un poco ideas bueno conservadoras o que Sobre todo pues en el mundo rural y tal Todo eso sonaba muy raro ¿no? y, y los curas pues obviamente Bueno la participación de la mujer en aquellos años nula No, pero es que ni de la mujer ni de nadie, o sea, es que no se podía reunir la gente, uh -huh. no podían discutir, o sea... No, yo te lo preguntaba, Lilo, de lo que decías uh -huh. antes, que el sí. tema sexo era siempre destinado a la satisfacción del hombre... Sí, claro. Hombre, tenemos aquí un documento que sí. pertenece a la sección femenina, precisamente, que era el grupo uh -huh. de mujeres de las falanges, la HON... Eh... Del 58. Sí, del 58, la... 58 oh, bueno. pero que ha durado, y que tenemos aquí unos principios que probablemente son para no olvidar... Si queréis sí. lo podemos repasar sí, ¿eh? Para que vean a bueno, ver puede poco? decir alguno Era en principio sí. Sí. Pero sí. Era, principio. La, era en cierta manera Lo que ellas hacían como una especie Bueno, decálogo no, porque eran más de 10 De preparación al matrimonio Claro, era, es que preparaban a las mujeres y, de, y, y ahí claro ahí sí. sí que se veía el modelo de mujer eh, claro pero era, era ese modelo sí, ese ideal sí, de mujer sí, sí, sí, que sí. era entre no, Santa no, no Teresa era ideal, y la, y la sí. Isabel la católica o sea un poco de no, eso, a ver de dejarla cambiarla. dejarla que hable sí. a ver. No, pues, sí, sí, el modelo de mujer que se, que, se promueve, que se promueve y que además es el único que se, que se acepta es eso la perfecta madre y esposa eso no era exclusivo del franquismo ¿eh? o sea, los nazis hacían lo mismo claro sí, sí, y sí, los sí, fascistas cualquier. en italia sí, sí. también y posiblemente sin ir al fascismo y ir al nazismo pues Sí, vamos, la iglesia tradicionalmente también había defendido ese modelo, ¿no? Bueno, sí, si en otras religiones que de los que están en el de... Sí, sí, no os preocupéis. Esto, siguen todavía. Sí, a... no os sí, sí que es, hay... es un modelo que está vigente hoy en día en muchos países. En muchos sitios. Sí. Posiblemente. ¿verdad? Decir alguna, Pero que decir alguna. Tengo, en los 20 principios, voy a decir las dos primeras que le decían a la mujer. te he preparado una comida deliciosa cuando él regrese del trabajo. Segundo, ofrécete a quitarle los zapatos. Habla, bajo con, o sea, habla con tono bajo, relajado y placentero Pero a mí me gustan la, la, las últimas, las últimas. Mira, A mí me gusta este, escúchale sí. Déjale hablar primero Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos ¿Eh? Nunca te quejes, este es importantísimo Subamos. Nunca te quejes si llega tarde ...o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti... ...por supuesto, vamos, o sea, no esperábamos menos... ¿eh? Sí. ...recuerda Pero, ver, que él es el amo de la casa... ...y no le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones... ...su juicio o integridad... ...pero este, este es, es muy bueno... ...sin tanta intensidad todavía se sigue sí, funcionando sí. en si alguna manera... ...si tienes medida, ¿eh? alguna afición, o sea, si la mujer tiene alguna afición... Ah. ...intenta no aburrirle hablándole de ella... Que ya que buena. los Intenta intereses lo de las mujeres que ya que los intereses de las mujeres son triviales Ay, con con los de los hombres ¿eh? ya, este, pues aún así me, todo, sigo, todo me, sigue, me sigue me sigue funcionando o sea me, me, me <risa> toca me toca me toca sulfura, sí. y, <risa> sí. y en cuanto respecto a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido es importante recordar Tus obligaciones matrimoniales Bueno, pero hay otra mejor Hay una sí, muy buena Hay una muy buena que dice Si él siente necesidad de dormir Que sea así No le ah, presiones sí. <risa> O le estimules la, o estimules la intimidad Si tu marido sugiere la unión Entonces accede Acepté. humildemente Teniendo siempre en cuenta Que su satisfacción Es más importante que la de una mujer es que nos hacían como un felpudo ¿eh? sí, y si Vamos, tu marido te, eh, te pidía prácticas sexuales inusuales ah si sí, me ha encantado lo de sí. inusuales obediente y no, y te, no que... te quejes <risa> <risa> pero bueno aquellas o sea... varas inusuales y, y por qué igual <risa> Gente. La fecha no nos estamos inventando ¿esto? No, no, no, esto es una cosa impresionante aquí, Recuerda que debes tener escrito, Un aspecto inmejorable A la hora de ir a la cama este, Tiene la misma cara que yo, yo sí. Si debes aplicarte Crema facial o rulos Para el cabello bueno. Espera hasta que él esté dormido que Ya que eso podría Resultarle chocante a un hombre A última hora de la noche Y, y luego cuando dice ya Cuando tu marido caiga en un sueño profundo eh, Acomódate la rapa La rapa la, la ropa, ropa. Vale, Refréscate vale. y aplícate crema facial para la noche ¡Qué vergüenza! Puedes entonces ajustar el despertador Para levantarte Ay, no un jodas. poco antes que él por la mañana Eso te permitirá tener lista una taza de té Para cuando despierte ¿De té, eh? Ay, mira que ingleses Qué, claro, simpáticos. Claro, sí, qué sí. simpáticos Con la cremita y Pero el té A uno que ahora no lo encuentro que me Pero, Pues mira No, es, es chocante ah, cuando alcances no, cuando es. Te quiero El momento culminante Un momento Usted oirá igualmente estas palabras Si emplea esta sorprendente receta de belleza ...que transforma una piel áspera y ordinaria... ...en otra suavemente aterciopelada... ...los preciosos ingredientes que contiene la crema tocalón blanca... ...exenta de grasa... ...suprimen los poros negros y dilatados... ...y dan a la piel la suavidad de un pétalo de rosa... ...y un maravilloso cutis que él adorará... ...la crema tocalón se vende en todas las perfumerías... ...los productos bueno, pate, tocalón... ...bueno pues esa tocalón debía ser... Eh, eh, ...eso era no, de los de antes... <risa> Cuando la él alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte... <risa> Es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar, o sea, un pequeñito gemido y ya, ya está. Ah, es, genial, ah. verdad, es, que ¡Es genial! No te pase, no ah, ya estuvo! Ya terminó ah, todo. Genial, pero pero es la vida misma. ¿Eh? Es la vida pues sí, misma. Yo imagino es triste, Yo no eso lo me bueno, imagino, bueno, imagino a Franco triste, que tenía que ser de este pelo. Sí, el cerdo no sé, él o sea, Era capaz o sea, de hacer cosas de estas Y, y de, sientar, de estar en misa Y a los 10 minutos firmar salir ya. de misa Y firmar una sentencia de muerte Por ejemplo Sí, sí. sí porque para ellos no había Dios contradicción estaba con él, no, él, claro. no había contradicción Es cierto, ¿cómo puede llegar a ser Que te laven el cerebro De esa manera? Ay, pues yo no sé, no estoy en el cerebro <risa> franco, pero No, vamos. no, te quiero decir de Franco sí, o de sí. la gente, eh? sí. que también había mucha gente que, que era era al régimen mm. y que lo llevaba a pies juntillas, que de eso parece que se nos ha olvidado. Sí, eh. sí, hombre, yo no sé, así no puedo no puedes generalizar, ¿no? Yo mmm, pienso un poco en la experiencia en la experiencia que, que vivió gente pues en Jaida, por ejemplo, ¿no? Gente de mi familia. Eh, claro, por ir a misa mmm, se cargaban a la, a la gente, entonces, claro, bien. había un terror, claro, eh, ¿por qué sí, se ingenios, los cargaban? No, no porque fueran barros, ellos, espe especialmente claro. malos, sino que, bueno, pues también, eh, para que llegue a haber esa polarización tan brutal, o sea, tiene que haber unas causas sociales profundas, ¿no? Pues de, de desigualdad, de injusticia, mm -hmm. de siglos, ¿no? Pero claro, cuando uno está ahí en medio, pues se echa en brazos de quien haga falta. Y por eso iba el otro bajo palio y bueno, claro. pues era el, el caudillo, bueno, casi que había bajado del cielo, ¿no? Para mucha gente sencilla, ¿no? Sí. De todas formas, los no sé si existentes, lo has visto, o sea, la iglesia siempre ha estado al lado del poder. La iglesia católica. Eh, sí, eh, en cuanto a como jerarquía, como institución, sí, sí, sí, sí. Yo de todas sí. formas te quería quería volver un poco al tema de la sexualidad Cuando hiciste mm. la, las, las entrevistas ¿y a mujeres ¿Alguna, alguna vez eh, abordasteis este, estos espacios que hemos estado eh, leyendo? Bueno, es que yo tengo que hacer ya memoria, ¿eh? porque esto es de los años sí. 90 Pero algo que te impactase o <risa> bueno, que comandientaran eh, pues o mira, no que, O sí, simplemente lo, lo vos, pasaban sí. Os cuento la mi madre Vale Bueno, pues, eh, hombre, la, las prohibiciones con, en todo, ¿no? Y en el vestir, en el hablar, en el maquillaje, eh, todas esas cosas, pues, estaban muy presentes. Eh, me, me acuerdo, además, es que me, me chocó mucho, ¿no? Mm, curiosamente, no la entrevista, no, no era a una mujer, sino a un chico que había sido, bueno, un, chico, un señor ya, mayor, que había sido seminarista en los años, bueno, 60 ya, no era tampoco tan atrás, ¿no? Y pues en el seminario, claro, tenían enciclopedias de arte, de historia, de lo que sea, ¿no? Claro, en muchas estatuas eh, griegas y romanas, pues hay desnudos, ¿no? Entonces, en el seminario de Lleida se habían dedicado a pintar con tinta china las estatuas de, de los romanos y de los griegos que salían desnudos. Entonces, bueno, pues realmente se llegaba a ese tipo de cosas y no a nadie le sorprendía, ¿no? Y bastante más tarde pasaba eso también. Te uh -huh. quiero decir, vamos, yo, por ejemplo, en, en la universidad había un tema, era una universidad... Católica. Iglesia, católica, ¿eh? Y había un tema, Jesuítico. no era que no se o sea, que decían que ese tema nunca se daba, uh -huh. el aborto, por ejemplo, nunca uh -huh. se daba. ...pero no solo a eso... ...es que el libro que teníamos... ...pues que era de yo que sé quién... ...ya ni me acuerdo del autor... ...el aborto, o sea, nos obligaban... ...a que esas hojas estuvieran tapadas... Uh -huh. ...o sea, y no te estoy hablando de... Yeah. ...hombre, a uh -huh. ver, una tiene sus años, pero... ...tampoco hace tanto... ...estamos <risa> sí. hablando de... ...los 80... ...exactamente, pues sí, por ahí, de los 80 y pico... Uh -huh. ...sí, 80 y algo, sí... ...pero de lo que decía Maya... ...del tema sexual... Mi madre me contaba que cuando hace 54 años que se casó ella, que antes de casarse pues te, te, ibas a donde el cura o algo. Uh -huh. Bueno, entonces ella se acorda que vino como una especie de, de fraile a dar unas charlas o alguna historia. Mi madre dice que en su vida salió tan asustada de la iglesia, de las barbaridades... Que dijo aquel fraile que tenían que hacer las mujeres y de lo que no tenían que hacer, los males que les iban a pasar, si tenían satisfacción sí. sexual, amenaza, si en algún sí. momento ellas eh, notaban algún, eh, pues no sé cómo decía mi madre que les decía, como una especie de escalofrío... ¿Eh? cuando sí. estaban en la unión eh, o sea, eh. le caía la de sí. Dios es Cristo o sea, le, todas las enfermedades, de todo y eso se iba a reproducir en sus hijos, se transmitía mi madre, o sea, que fue bestial ya, traumático, vamos, totalmente sí. sí, lo que claro lo que te choca ¿no? hoy en día o viéndolo así con la perspectiva del tiempo no es hasta qué punto tenían poder no uh -huh. sobre las conciencias de la eso gente eso es Y claro, entiendes, es lo que te preguntaba, es a la que se vio la posibilidad de sacudirse ese poder de encima por pues realmente aquello estalló, ¿no? En zonas, bueno, por ejemplo, Yeida fue una zona de, de en, pensando en la guerra, ¿eh? de, de, de un anticlericalismo feroz. Uh -huh. Claro, es que realmente quién, o sea, eran dioses, o sea, podían hacer lo que quisieran contigo, porque se podían meter en tu conciencia. Y, y meterte miedo y, sí. bueno, pero era eso, eh, eso, la unión que luego o se llevaba incluso a delatar a la gente, pues no va a misa o mm -hmm. si ya encima venías de una familia republicana y un día yo eso por ejemplo sí que lo he oído muchas veces en, en, en pueblos uh -huh. o en cosas de esas donde pues hubo, pues por ejemplo en Cantabria con la tradición de los ma de maquis historias de esas, pues de gente por ejemplo que, que había sido republicana claro, en el pueblo todo Dios todo se conocía todo el mundo sabe. ¿eh? entonces O sea, en el momento que ya Franco estaba completamente instalado, la iglesia hacía un papel fundamentalísimo en los pueblos o en ciudades sí. de todo, o sea, era como la especie de chivato, si no va a misa, eh, encima viene sí. de familia tal, no cumple esto, lo otro, la guardia civil la tenías constantemente encima, encima ¿eh? Claro. Encima, eh. Sí, claro, eras un elemento sospechoso mm -hmm. eh, Bueno, vamos a hacer un, una pausa Con pues, sí. sea, musiquita Exactamente, con musiquita Y vamos a escuchar, ¿sabéis a quién? ¿A quién? Pues a una que hacía mucho tiempo que... A Ornella Banoni Pues es una milanesa que nació ya en el 34 O sea que es toda una veterana Y vamos a escucharla en una canción, a ver si la pronunció bien, porque no estaba Manuela así que pronuncia bien el italiano. Hombre, no, pero... yo todo, todo. <ríe> no existe la solicitud de... Muy bien, cariño. Eh, vamos, bien qué hecho. profesional. Muy a la italiana. <ríe> Ah l'amore l'amore quante cose ti fa fare l'amore Ah l'amore l'amore quante parole ti fa dire l'amore quanta vita quante ore regalate all'amore quante frasi dette al vento dedicate all'amore ci sono sempre io e per questo non ho mai paura ho la radio e la tv sono lì per darmi il tempo e l'ora ho il mio posto visto a mezzogiorno per me aperitivo con gli amici e se fa troppo freddo fuori io entro e mi scalzo un po' non esiste la solitudine esiste al solito di me Esiste forse per qualche orso qualche sciamurato sognatore qualche non com qualche matt qualche poi non devo c'è sempre qualcuno per qualcuno poi c'è sempre la società no e non sono fatti per i cani i clan mediterranei Non esiste La solitudine Non esiste La solitudine Tu ti sbagli amico mio Se credi che sia disperata La natura odio il vuoto E l'universo ti ha rimpiazzato Se voglio posso andare via Eta buntza quante E troverò mille amici Che cantano per aver meno paura Non esiste la solitudine No, non esiste la solitudine Bueno, pues aquí seguimos Somos la feuchas en la 97.0 97 Oye, muchísimas gracias A los que nos, no sabemos a quién Pero ha sido un regalo de carnaval Buenas, Unas sí. pastitas de té buenísimas Que había y que acabamos de descubrir En el estudio Que <risa> las feuchas las estamos gozando Las feuchas las estamos gozando Si alguien se las ha dejado olvidadas bienvenida sean y felicidades gracias. Y que vuelva otro día con otra cosita Eso, eh. Bueno, Belén, vamos a seguir que ya nos queda muy poco tiempo. A ver. Eh, es Esto, quería decirle, no, bueno, pues yo como la eh, tula, sí, una pregunta. Simplemente eh, si hoy en día eh, a nivel, o sea, actual como historiadora, eh, si todo eh, es, es, eh, esa carga. Esa carga mm -hmm. la ves eh, el, la ves reflejada, el, el, ¿dónde el la ves reflejada así? Bueno, más que como historiadora, aquí tendría que venir una socióloga. <risa> Pero bueno, sí, yo creo que todavía está muy... Bueno, de alguna forma está presente también ¿no? en las generaciones actuales. Claro, pues sí. Y, pues, ¿en, ¿en qué? Pues, por ejemplo, en esa dificultad que tenemos siempre las mujeres para... Relacionar. Para igual. tenernos en cuenta, ¿no? A nosotras mismas, para que parece que primero está todo lo demás, ¿no? Antes que nosotras está todo lo demás, la casa, los críos, eh, todo, el trabajo tal cual, pero y cuando al final de todo, al final de la lista, está estás tú. Entonces yo creo que ahí sí que de alguna forma está todavía planeando todo eso que contabas tú antes de piensa que tus cosas no son tan importantes como las de tal, como las del marido, como las del de padre, tal. Sí, sí. Entonces, ahí está todavía mucho esa... esa los hermana. roles que nos han metido sí, mucho en roles, la cabeza. Lo, el, el no valorar suficientemente lo que nosotras hacemos, es decir, que, que lo que ellos hacen es más importante, es más eh, prestigioso, es más eh, fundamental, ¿no? Mientras que nosotras parece que estamos ahí pululando. El pórtate como una señorita, sí, esas cosas que, sí. que, que, bueno, no es Todo como que esto, que eres, pero sí. pero deriva en esto, pórtate sí, sí, como o sea, una señorita, o, tal, o sea, tal. si tienes si vas con muchos hombres ya eres una marrana. Sí, de alguna forma también, bueno, poco... pues no se, eh, no se ha llegado a, a la igualdad en ese sentido, ¿no?, con los hombres, es decir, no se juzga de la misma forma un comportamiento determinado en un hombre y en una mujer. Mm. Entonces, bueno, todo eso es un proceso largo, yo creo que son procesos muy largos, eh, de siglos, y bueno, pues yo creo que sí se va avanzando. Eh, yo creo, estoy viendo además, y pues con, con gozo además, ¿no?, que mi hija no va a tener ni la mitad, o, bueno, ni la cuarta parte de los... Mm, eh, ...cambalaches de mentales que he tenido yo que yo seguramente no tuve ni la mitad de los campalaches mentales que tuvo mi madre, y así, ¿no?, sucesivamente. Entonces, bueno, yo creo que vamos en la dirección correcta, pero despacio. Bueno, pregunta, a ver Manuela te quería hacer una pregunta no, no, Para terminar, un poco, ya es. que mm -hmm. estamos en carnavales y que tú has mm -hmm. hecho a, alguna yo cosa sobre la se, fiesta eh. y antes has dicho que <ríe> era que, que sus antecedentes las fiestas siempre son religiosas pero yo tenía entendido que eran profanas Bueno, no siempre, claro, no siempre son religiosas algunas claramente son de origen y religioso Y que luego la, la, la religión pero, o la iglesia sí, en este caso católica las son, ha cogido un poquito también, Sobre todo pues las que tienen que ver con el cambio de solsticio, no tanto Navidad como san juan eh, por ejemplo pues son de origen prerromano incluso no Paganas, entonces luego la iglesia eh, ya cuando se fue oficial y en el imperio romano pues fue eh, asimilando todas esas fiestas ¿no? eh, también pues otras más eh, vinculadas a, las, a la figura por ejemplo de la virgen ¿eh? también recogen muchas veces pues tradiciones anteriores Eh, relacionadas pues con lugares eh, salvíficos eh, normalmente donde hay manantiales de agua etcétera ¿no? ahí hay mucho mucho antropólogo eh, o sea mucha investigación antropológica que va por ahí no sí. y bueno si sí, son al fin y al cabo la sociedad fue cambiando y la fiesta fue cambiando ¿no? y, y fue adquiriendo pues otras otras connotaciones y otras dimensiones lo bonito de la fiesta es Ver cómo la, la sociedad Se refleja en ella Con sus contradicciones Con sus luchas Porque siempre las hay Y, y bueno, pues como eso Se va se pone, digamos eh, Muchas veces a, De manifiesto con un lenguaje simbólico Sí, muy, y, muy simbólico y con, además sí. Y con ritos y símbolos Pues eh, Que van cambiando también uh -huh. Bueno, pues vamos. nos vamos a casi a despedir Pero antes Bien. de despedirnos de ti te vas a hacer un test un test Ay, aquí preparado un test un, un segundo uh -huh. Ay, que, no que sea fácil ¿eh? si sí, muy fácil no. tienes que ser rápida si no, no lo apruebas <risa> <risa> eso lo primero ah, para probar eso. es rápida no, no, A ver, Belén ¿Tienes la cama sin hacer y pelusas debajo? Eh, la cama sin hacer Sí, pelusas debajo, no ¿Has hecho alguna vez un simpap? ¿Qué es eso? Un simpap Muy bien, ya lo has dicho todo Eso es Si se te aparece la dina y te concede tres deseos ¿Qué pedirías? Que Cataluña sea independiente Muy bien eh, Que mi hijo apruebe la ESO Muy bien Y que mi hija vuelva pronto de Inglaterra Pablo, una, una madre totalmente eh, auténtica, eh, identificada su, por su parte <risa> <risa> <risa> Que viene donde viene ¿Cómo? <risa> Madre mía A ver, de, de dónde viene De donde viene? ¿De viene? ¿De ¿De viene, del nacionalcatolicismo ah, bueno, <risa> Hombre, hombre, <risa> hombre <risa> vamos, <risa> vamos, <risa> para que veamos claro, Donde claro. nos situamos ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡Ay, qué difícil es esto, madre! ¿Qué va a ser difícil? Que yo soy muy legal. ¡No, pues bueno! ¡Pues échate <ríe> al mar! ¡Qué ¿Alguna vez habrás pensado algo? ¿Volar algún edificio de estos franquistas que tienen ahí en Bollúa? Bueno, menos mal. A ver... No, eh, ese, la estatua de Mola que anda todavía... El monumento a Mola que anda todavía por, por Burgos... Ese, ese, que volar. Es vola ilegal rica. de... A poner por los aires a hombre, mola Hombre, ilegal muy legal muy Por legal. mola precisamente no Pero volar vale. un momento Pues sí vale De momento sí vale A ver, ¿en qué sitio más insólito has mantenido una relación sexual, querida? Hemos sido muy <risa> Muy poco O sea, muy so Lo contrario de insólito Muy sólito <risa> El sofá, lo más insólito el eh, Muy sofá. bien, muy bien A ver, eh defínete en una palabra. Luz. Muy, bien. Muy bravo, bien, bravo, bravo Bueno, pues nada, Belén, ha sido un placer tenerte con nosotras Y hasta la próxima Hasta que quieras, ya sabes dónde estamos Eso, eso, Venga. ya sé dónde Así no voy el... a poder <risa> <risa> sabes, no <¿por> <risa> vas a volver <risa> Bueno, te voy a dar una pastita Bueno, pues Félican, aquí nos despedimos Gracias, de gracias. Bueno, Feuchas, pues gracias. nada gracias. Que disfrutéis gracias. de los carnavales Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, Feuchas Eso, eh, bueno, saber que el domingo ah, Se sí. repite de 7 a 8 De 7 a 8 Gracias que nos han dejado las pastas Las estoy disfrutando En wow. la 97, punto Y bueno, pues eh, terminamos Os dejamos ¿Saboría? con Pues también con ¿Con quién? ¿Con la banoni o con la, ba con la Sadi? Pues o mira, con, con la, la banoni Con la banoni, venga la, la, la, eh, la italiana a poner, eh, Ah El amor, el amor, el amor. Se titula la ah. canción. Tiene una preciosa voz, ¿eh? O sea que hay que escucharla. O sea, que, por Porque favor, no vengan aquí con reclamaciones. <risa> por ejemplo, <risa> es que no sé qué van a reclamar, va a ser imposible. Las patas ya no. las patas están volatilizadas, bueno, las claro, Muchas hablas riquísimas. Después que nos digan dónde ha sido Que iremos otro día Ya sabemos, pues, ya sí. sabemos, no la, te preocupes No vamos a dar publicidad Pues nada, a eh, la os dejamos os Nos despedimos, como os hemos dicho Con la Banoni Hasta el próximo ¡Aún! viernes el próximo viernes quante cose che fa fare l'amore all'amore ah, l'amore quante parole mi fa l'amore tanta vita un cuore regalalo quante frasi conservo dedicale all'amore sogni ti brucia l'amore all'amore ah, Kante notti non ti lascia dormire E ti senti più grande del mare E ti senti ancora meno di niente Ah, l'amore, l'amore Come puoi dirti no Ah, l'amore, l'amore Chiudi gli occhi e ti lasci sognare E ti trovi a inventare poesie E ti senti più forte del sole Gioca con te l'amore Ah, l'amore, l'amore Come fai a dir di no l'amore Ah, l'amore, l'amore